comentarles de que estamos acá haciendo esta conferencia de prensa para eh, anunciar el día, el día domingo 19 se va a realizar un concurso de pesca en kayak en el bañario El Cóndor a la pieza mayor que está organizado por la escuela social de partín artístico del bañario El Cóndor y nosotros estamos apoyando como municipio a este evento y Eh, dentro de una programación que ya venimos haciendo desde el año pasado que es tratar de romper la estacionalidad y que se realicen eventos fuera de lo que es la temporada alta alta que vendría a ser en el mes de enero y febrero eh, con actividades que se realicen en el bañal y el cóndor como para dar movimiento al, a esta villa turística eh, agradecerle la iniciativa Eh, creemos que es un evento muy interesante y lindo como para participar y también para ir a ver porque he dado el colorido y el movimiento que se hace en la costa ese día es muy interesante para, para verlo, así que bueno, eh, le paso el micrófono a Gerardo que le va a dar las especificaciones técnicas del concurso. Bueno, Antes que nada, muchas gracias a los medios por estar presentes, siempre es necesario el acompañamiento de los medios de comunicación de la comarca para difundir este tipo de actividades que son tan valiosas e importantes para el crecimiento, principalmente turístico, ¿no? de nuestra comarca. Un poco la intención este, de agarrar la posta de la Escuela Social de Patín Artístico El Cóndor, que viene desarrollando diferentes tareas sociales, principalmente en el balneario. Eh, fue decir, bueno, un evento que, que, que tuvo dos ediciones anteriores, que salió también, que fue, como decía gustado tan colorido, tan interesante para eh, ampliar un poco el espectro de, de, de tiempo o de periodo de, de la temporada eh, de verano que se vive en el balneario, eh, un poco la intención fue la continuidad de este tipo de, de acciones, principalmente teniendo en cuenta de que tenemos un balneario a 30 kilómetros de la ciudad que muchas veces recordamos uno o dos meses al año, sin embargo, el atractivo y la belleza turística está a los 365 días. Aprovechar eh, también eh, que ya en esta época del año comienza un clima más cálido, y más, más, más armonioso para ir a, a disfrutar y aprovechar el ámbito de la pesca, que es un deporte que nos conmueve a todos y nos entusiasma muchísimo. A partir de ahí, bueno, la Escolita Social encaró esta propuesta. Fuimos a ver a la gente de la municipalidad, que siempre también está eh, apoyando las iniciativas de, de la propia escuelita. Fuimos también a la legislatura, con quien contamos también el apoyo en esta oportunidad, y desarrollamos justamente esta propuesta para el próximo domingo 19. La convocatoria es a partir de las 11 de la mañana, en la bajada al Faro, en, en, al final de la Costanera. Eh, a partir de las 11 empiezan a ingresar las embarcaciones a un parque cerrado, donde se harán las diferentes eh, regularidades sobre la embarcación y sobre los elementos que contiene para las, eh, a las 11 horas ya eh, dar comienzo digamos a este evento. A las 13 estaría comenzando ya la largada son dos horas en agua, dos horas de pesca, será la pieza mayor, no importa la cantidad que se pesque, eh, a una sola caña por cada participante. Y, eh, bueno, las inscripciones pueden hacerse de acá al propio día domingo. En cualquier casa de pesca tienen las inscripciones anticipadas, para las cuales habrá un sorteo también especial previsto para ese día, para esa jornada. Y en el propio predio también se estarán inscribiendo. Tenemos eh, todos los callistas asegurados en ese momento. Así que, bueno, las cuestiones de seguridad también están previstas. Ya Eduardo va a informar un poquito de eso. esperemos contar con la presencia de toda la comunidad de Viedma y Patagones en un evento que realmente pasa por lo deportivo, por lo turístico y por lo de esparcimiento. Y primero, quiero saludar a dos integrantes que en las otras dos ediciones anteriores nos dieron una mano que fue de la familia musi y García Pinasco. En esta oportunidad no están, lo estamos organizando nosotros. Bueno, quería saludar a esas dos personas. Bueno, con respecto al tema de seguridad, es, Prefectura nos exige a nosotros, o a los participantes, los elementos de seguridad que serían chalecos, un espejo, eh, silbato, remos, un remo de, de seguridad, de apoyo, y un ancla. Bueno, y después con respeto si hace un parque cerrado, ¿cierto?, que donde ahí se revisa toda la embarcación, a ver si reúnen las condiciones de seguridad. Y bueno, y después, bueno, a las 13 horas estamos largando, ¿cierto?, y a las 15 salen las embarcaciones se vuelven a revisar la, la, las embarcaciones, ¿cierto?, dentro del, del que hacemos nosotros, hacemos una especie como una cancha que es de 400 por 600, ahí adentro se van a mover la, las embarcaciones, Bueno, una vez que salen esta gente, se le revisa las piezas, o sea, el que sale con la pieza mayor se le va, se le va a ir pesando, ¿cierto? Y después, y bueno, tratamos de, de, de que los concursantes también tengan un premio adicional, que bueno, dijiste, que es un motor fuera de borda, ¿cierto? Y premios que serían de... hay dinero, o sea, el primer premio serían 10 mil pesos, el tercero 7 mil pesos. Y, Y él, tenemos el segundo. El segundo el 7.000 y el tercero de 3.000 pesos. Bueno, eso es todo lo que quería informar y bueno, gracias a todos. el costo de las inscripciones? El costo de las inscripciones es de 400 pesos. Y cabe destacar, perdón, no me quería olvidar, eh, la denominación de esta edición se llama Memorial de Malvinas. Justamente estamos haciendo un homenaje al recientemente emplazado monumento a los caídos en Malvinas en el Baniario y Cóndor y la reciente creación de la Asociación Amigos del Memorial que van a embellecer y a mejorar este monumento a lo largo del año.